Amados hermanos, Siervo del Santo m a r u j u hoy amado en este mozo s h a b b a t Deseo que todas mis fuerzas, con todas mis fuerzas, mi corazón que eterno haga llover toda clase de bendiciones. Por ser un pueblo que amamos al Eterno, estamos en el fiel, en el fiel proceso, como decía mi amado eh, Jesús eh, Israel, en el, en el proceso de su santa voluntad. ...y d e cumplir obedientemente su voz, su, su mandamiento. Los dos, ya vas a hacer. p e r o c a e a d e n u e v a Por acá. Tiempo que es invisitado, hermano b o Reinaldo, ¿cómo estás? Perdón, j e s ú Bien, l a para l d a de hoy se inicia. Diciendo, mira, que yo pongo ante ustedes hoy la bendición y la maldición. Podemos decir que, gracias a los muy conocidos hombres llamados Padres de la Iglesia, Que muchos han、eh, desgiversado, han desgiversado y engañado a un sinnúmero de fieles que han adoptado el cristianismo como doctrina. Que se ajustan más a su vida. Y estas enseñanzas de bendiciones y maldiciones, aparentemente, como que han sido borradas de las bocas de estas personas, en sus predicaciones, han sido para ellos más importantes. Habla de prosperidad, de riqueza, de bonanza, pero nunca o muy escasamente se habla de cómo alcanzar la riqueza en santidad, la bonanza en el sacerdocio, en la salud. La maldición es. Para ellos han sido superadas, según enseñan muchos líderes. Peor aún, muchas personas engañadas dicen amén cuando el líder dice que ya no estamos bajo la maldición de la ley de la t o r á Y no es que hoy voy a hablar sobre eso, sino como el tema principal de hoy, de la pasada de hoy, habla maldición, bendiciones y maldiciones. Y obviamente toca la parte de lo que es ley, mandamientos. Misbot, Jujín, mis m i s p a t i n Estas personas, como que no se dan cuenta de lo que ellos llaman ley, se refiere nada n más y nada menos que la Torah, las intuiciones divinas, como se le conocen. Lo que significa en sí Torah significa intuiciones divinas. Por consiguiente, esa Torah o palabra de h a c e m es su voluntad. Esa es la voluntad de h a c e m Tercero, su voluntad no es más que el verbo, la palabra. Y su v e s la palabra es la carne. Lo que quiere decir que se、si、está llamando maldición. Caduco, aburrido, etcétera, etcétera. Nada más y nada menos que al Salvador, el propio Yeshua. Esto no es solo, no es solo una blasfemia, sino es una insolencia y por demás una negación de la divinidad. De la palabra en Yeshua, la palabra viva, y en esta negación se está cometiendo contra el propio Creador. En fin, esta mala enseñanza no termina en esta asociación de ideas y términos. Pero esta, de, esta decisión de, de términos, conceptos y doctrinas que cada quien adopta en parte,、eh, es, una, es parte de una elección única y personal llamada libre albedrío. Para entender el asunto. De libre albedrío es necesario que cada uno, cada individuo, analice su propia conciencia. En otros pasajes de la Torah nos topamos con versículos que, in, que, se,、eh, que inician、eh, diciendo, Se más, escucha. Pero en este caso particular, la pasada de hoy comienza con la palabra ree. Ree, mira, fíjate. Esto implica algo mucho más profundo como desde el corazón. Oír. Oír es menos que escuchar. Usted puede oír, pero no escuchar. Lo cual requiere poner extrema atención. Pero si Moshe, quien fue utilizado por Dios para hablar por medio de Él, cuando Él dijo, Rehe. Bueno, él dice,、eh, mira, fíjate, y no tiene nada que mostrar. Entonces, cabe preguntar, ¿qué es lo que hay que mirar? ¿Qué es lo que debemos mirar? m o i s é s dice, fíjate, mira, pero no muestra nada. s í no muestra nada, porque la, la frase podría ser: Adonai pone la, la, maldición, y la, la maldición y la maldición y la m a d i c i ó n Pero no, la frase él dice: Re, mira, fíjate. Entonces, ¿hacia dónde amados tenemos que ver? ¿Hacia dónde tenemos que mirar? Él dice: Fíjate. Mira, pero no muestra nada. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que ver? Hacia nuestro interior. Ahí es donde nosotros debemos de ver, mirar nuestro interior. Cuando se escuchan predicas, enseñanzas o profecías, Estas tienen un efecto sanador, reconfortante, revitalizante, confirmador, solo si se adaptan a las expectativas y deseos del creyente. Usted,、no、usted se da cuenta. Que cuando una persona escucha una profecía, alguna alguna persona creen y otra no, porque no se adapta su deseo. Y entonces dice, la rechaza, diciendo, pues no, no viene de Dios, no viene de la c i e n c i El pueblo. Mayormente rechaza todo aquello que no se adapta a su deseo y al plan trazado que ella se ha trazado de su vida, a la espera que Hashem bendiga el plan personal que no se ha presentado previamente, ni siquiera previamente. Usted le puso un plan de su vida. Señor, usted mismo se lo presentó a usted mismo. Eso es lo que voy a hacer en mi vida. Y no tome en cuenta al c e d o r de la vida. Nuestra elección, nuestra elección de la forma de vida dependerá del nivel social. m o r a y con las convicciones a las cuales cada persona está apegada. Muchos o muchos estamos sometidos a una imagen de lo que consideramos que debe ser la vida, o mejor dicho, nuestra propia vida. Así me lo imagino, así ha de ser mi vida. El Santo a c a d o s h Baruchu, por boca de Moshe, expone ahora las bendiciones y las maldiciones. Y así es como comienza, n u e s t r a p a allá, con las, las bendiciones y las maldiciones que se han promulgado en su palabra, su palabra, Dabar Emet. Parada de verdad. Tú quieres que la verdad muere, resida en la intimidad de tu ser. Ella te hará saber la sabiduría de lo oculto. Se lo repito. Ella te hará saber. La sabiduría del oculto. Déjame decirte que la bendición es tan única y exclusivamente en mano s del hombre que camina realmente en la Torah. También podemos decir que estas intuiciones divinas. Llamada ley que, que proviene únicamente del Santo Val de Uhur, de que provienen todas estas toda esta i n s t r u c i o n e s Son las instrucciones de vida que Él, en su gran amor profundo, desea que cada quien tenga. Amados. h a s h e es un Dios de orden. Él es justo, es misericordioso, es también, si me lo permite esta expresión, es caballero. Ese mismo Elohim, en otros tiempos, tomó el juicio en su diestra. Y en, y en casos particulares ordenó eliminar a filo de espada a muchos transgresores. Eliminó los enemigos del pueblo de Israel. El, eliminó a todos los que se opusieran a, su, a sus normas, a sus leyes, estatutos. Mandamientos, juicios, llegó a abrir la boca de la tierra para que ellos perecieran. ¿Se acuerdan e l caso del becerro de oro? Con todo esto, amado, con todo esto, hoy día el temor a Jacén no existe. No es suficiente miles de, de, de relatos de historia, parábolas y de más comentarios para hacernos conscientes de tan grave falta. La falta de temor a h a s h e m La falta de, de temor a h a s h e m empieza por nombrarlo como mejor. se le dé la gana a cada quien según el espíritu le indique o según el estudio que b a j é por internet así lo llaman así lo llamaré uno lo llama ya ve otro lo llama n ya web otro lo llama n、eh, bueno Jehová, Jehová, en fin. No hay temor de Hashem. Eso, o b v m e n t e ahí está, amado. Uno de los grandes mandamientos de no nombrar. El nombre del Santo Bajú en vano. Muchos creen que el pueblo hebreo recibió el castigo que mereció según las faltas que llegaron a cometer. Como también muchos personajes bíblicos que t r a n s g r e d i e r o n la confianza. De c é n que trasguerieron su mismo orden, mandamientos perpetuos. Como muchos dicen desde los púlpitos, ello es que ellos se merecieron por ser infieles. d é j a m e decirles que no los cuestiono. Pues es muy cierto, duro de ser l i z pero déjame decirte que nadie es santo, solo h a c e m Ni tú ni yo no somos un museo de santos, sino un hospital de pecadores. Como decía, hablaba yo hoy con e l m a l e n o Y a pesar de hoy, Hashem, por boca de Moshe Rabenu, dice: La bendición, si obedecieres lo mismo del Eterno, versículo 27. Aquí, claramente, nos indica cuáles son las condiciones básicas para poder recibir la bendición. Cumpli los mandamientos de l t e r r a Pero para los incrédulos que no están todavía de acuerdo, veamos qué dice j e s ú u a sobre los, los mandamientos entonces. Que según algunos, que ya j e s ú u a cumplió por nosotros y que no tenemos que cumplirlo según su doctrina. Pero la palabra en Mateo 5, 19 al 20 me dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño, así enseña a los hombres, muy pequeño serán llamados en el reino de los cielos. Más cualquiera que haga y lo enseñe, Este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que las esquivas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. s c o m o es la uña? a c o m o d es el tronco en la uña? Nos topamos con nuestro rey de suba, j a m á s í a el que conoce mucho como Jesucristo. Es justamente ese al cual muchos dicen seguir, que ha n dicho y se ha quedado escrito, que hay unos mandamientos. Que están vigentes, pues no indica que deben ser cumplidos hasta su muerte o algo así parecido. Digo esto porque así lo he escuchado. Tampoco debemos de olvidar, amado, con respecto a este punto, que si una vez. j e s ú u a murió. Sí, pero resucitó al tercer día. Lo que nos indica que aún vive <coughs> y está glorificado por el Padre. Y el Padre y él en el Padre. Lo que nos indica que j e s ú u a está más vivo. Que usted y que yo. Amén. Por esta parte, el libre albedrío nos, ha, nos hace decidir si enseñamos los mandamientos o no lo enseñamos. No solo eso, sino que justamente la pasaba la semana pasada, Ekef, que, que entre otras cosas significa talón, de donde proviene el nombre de nuestro tercer patriarca, Jacob. Pues del talón, Ekef salió agarrado de su hermano Esaf. En el parto. Bien, esta p a r c i a l i d está asociada con, esta de, con estas palabras de Yeshua. Pues Moisés nos advierte que, que sus palabras de la semana pasada, que los mandamientos más pequeños son justamente l o que muchas veces dejamos de cumplir. Y por lo tanto, por no creer que son importantes, lo p e s o r t e a m o s con el e s q i f con el talón. Y menospreciamos el valor de dicho mandamiento pequeño o insignificante. Esa es la enseñanza dada la semana pasada por boca del mismo m o i s é s Ahora nos encontramos en la palabra de Jacén en, encarnada en Yeshua, quien nos enseña con palabras muy sencillas y que el cumplimiento de, la, de los m i s b o s de los mandamientos, al parecer insignificantes, Es una de las cosas más evaluadas en el juicio de Hashem. Y que no solo no cumplir dicho mis b o t s sino que además enseñar que esos mandamientos ¿no? deben cumplirse, acargará que el tal pecador, tan gran sol, sea llamado pequeño en el reino. De los cielos. Lo contrario es dicho sobre los que actúan con temor a Jesús. Y por lo tanto recibirán no solo bendiciones, sino que serán llamados grandes en el reino de los cielos. Además, Dice Yeshua que nuestra, just, nuestra justicia debe ser mayor que la de los fariseos y escribas, q u i e n e r a n los más doctos en la Torah en aquel tiempo. Recordemos también que Yeshua era también de la rama de los fariseos. Y que, la, y que las escuelas predominantes eran la escuela de Hidel y la escuela de s h a m a i Hidel, a la que él perteneció, porque ambas escuelas eran fariseas, pero una era de Hidel y otra era de s h a m a i A la que perteneció, j e s ú b a era a la de Hidel. Ella de s h a m a i cuyos discípulos siguen unas, dot, unas doctrinas radicales como los que hemos estudiado. Nosotros, los hombres, que hay una gran comparación de ideas y conceptos sobre la Torah en Izhiré y s h a m a i s h a m a i era más radical. Jide era más espiritual. A las cuatro se decía nuestro rebelde Jesús, a m a s í a Y a esto, a lo del s h a m a i era lo que duramente criticó nuestro Jesús en su época. Así que los escribas y los fariseos. Por ser dotos en la t o r a saben en regla general seguir al Padre y ser fieles a la palabra de vida. Esa justicia es grande y verdadera, pero Yeshua dice que nuestra justicia debe ser más grande. q u e e r a de ellos. Le voy a decir algo, hermanos. No podemos entender la palabra ni interpretarla si no pensamos como el pueblo de Dios, como un judío, sea por sangre o por fe. Pero, Vamos a seguir con las citas del propio y e s ú u a sobre los mandamientos, sus mandamientos, los mandamientos de su Padre. Mateo 19, 17, parte P, 19. m a s si quieres entrar a la vida eterna, a la cual se refería, Guarda mis mandamientos, dijo Yeshua. Si él era la palabra, o sea,、si、era la t o r a entonces había que cumplir. Cumplido el mandamiento. Raf Seúl, el rabino Pablo, dice al respecto: de manera que la t o r a A la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerto para mí. En ninguna manera, sino el pecado para mostrarse pecado, p r o d u c e en mí la muerte por medio de lo que es bueno, obviamente la t o r a l A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y también dice en Romanos、eh, 7:14: la Torah es, es espiritual, mas yo soy carnal. v e n d i d o al pecado. ¿Quién me sigue? ¿Quién me está siguiendo? Amén. No s sé e si q e e n quedar c o m í o ¿no? Ah, Renato. No, a、ah, ver.、Bueno. Aquí ciertamente Pablo asegura que la Torah es santa, al igual que los mandamientos. Que la conforman. Además, justa y buena, pues ella es la que te hace, te hace ver y a cualquier persona que está en pecado. y u h a n a n Juan, al respecto, dice que el pecado es: ¿qué cosa es? Inflación. De la t o r á n Así que Yoharán está aseverando lo que Saúl, Pablo, dice: que dijo y i s ú a y que dijo Moshe que ordenó Hashem. Estos Sarikín, estos justos, Pablo, Juan, Moshe, que han seguido. A Hashem es parte de una fidelidad y temor a Hashem. y s u v e c i n o que han hecho de libre a l b e d r d o la libertad de escoger. Lo han hecho hombres que han, que han sido bendecidos por Hashem y han colocado gracia en ellos. Pero en caso de Yeshua, quien ha sido nuestro principal modelo lo ha glorificado. Amén. Entonces, ¿qué dices tú, libre abedido? ¿Qué dices tú, libre abedido? ¿Sigue a los hombres o a la voluntad del, del Padre Todopoderoso? Ha decidido por las bendiciones o por las maldiciones. ¿Qué haces para activar cada una de estas selecciones? Tanto la maldición como la b e n d i c i ó n Y Shuba dice: como dijimos, que para entrar a la vida eterna. Hay que cumplir los mandamientos. ¿Lo dijo Jesús o no? Ahora, en vida, se nos cuenta la fe. Pero la misma sin obra es muerte, dice la Escritura. La fe sin obra es muerta. Ahora bien, t a n t o el capítulo. 7、si、de Daniel, como revelaciones, Apocalipsis 20, d e 12 al 13 dice que el día del Señor, e el día del Señor, el día de juicio, lo que será evaluado son las obras, no la fe. Ah, bueno, entonces yo voy a hacer p u e la obra. Ya voy a desechar la fe. No, mano. Ya dan juntas. i c La fe primero. Porque la fe te conlleva a que hagas buenas obras. Se nos juzgará por las obras hechas. Es decir, por el verdadero. Sincero y perfecto cumplimiento de los mismos. Perfecto y perfecto de Jesús. La fe es la que se conduce, que impulsa, que induce a, a cumplir los mismos. En perfecto y sincero cumplimiento. No p u e d o cumplir también. Porque eso, cumplir o por cumplir tampoco n o sirve. Recordemos que el Eterno escribió las tablas con su dedo. Ese fuego, ese fuego no es otro, sino que la Rúa, el Espíritu, que escribió el resumen de la Torah en dos tablas, los diez mandamientos, en donde los cuales se, se Eh, salen los 613 preceptos. Claro, sabemos、eh, que muchos no están vigentes, como cuales ya hemos hablado muchas oportunidades. Algunos se cumplen en Israel, se cumple lo tiene que cumplir el covencador, el sumo sacerdote. No tienen que cumplir los que ofician en el templo. Si no hay con el calor, si no hay templo, no se pueden cumplir. Algunos tienen que cumplir los reyes. los Reyes, hoy en día. Algunos cumplen allá y otros en, en la diáspora. En el g a l u t Pero ese no es el punto. Es por eso que r a b c h a u Pablo, el apóstol Pablo, dice que la Torah es espiritual, santa, justa y buena. Y que lo malo es lo que le hace caer en el pecado por medio de su carne. La g e o m e t d í a las pasiones desenfrenadas, La carne, la arrogancia, el orgullo. En fin, todo lo que hace que los que actúan así e s t á n separados de Dios y no reciban las bendiciones que han sido promulgadas por razón. Las personas se quejan. De una vida con falta de felicidad. Se quejan de la falta de la prosperidad, de las bendiciones, salud, maltrato, incompresión o falta de paz. p e r o、no、saben que han activado maldiciones. Con su libre alrededor, los ha llevado a escoger ese camino. ¿Qué me está entendiendo? Jesús me... fue glorificado, pues en él no se encontró pecado alguno. Y está ahora a la diestra del Padre, en el mismo tono. r Que el Padre y nosotros, si cumplimos esas mismas condiciones, podemos vencer y ser glorificados por el Padre. Amén. Y poder sentarnos en el mismo trono junto a Jesús. Quiero que, si no, vayamos al, al, a la Biblia. Veamos. ¿Qué dice Revelaciones capítulo 3, 21? Dice: Al que venciere, le da el que se siente conmigo en mi trono. ¿Cómo dice? El que venciere, le da el que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido en mi trono. Y, y me he sentado con mi padre en su trono. Hay una versión, esta es la versión Buena Madera 1960. Hay una otra versión que dice: Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor. Y me senté. Con mi padre en su trono. Ahora continúa diciendo: h a c e n por boca de m o i s é s y la maldición, si no o b e d e c i e r e s los mandamientos del Eterno, vuestro Evén, sino que os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, andando en pos d a De otros dioses que no conociste. Este pasaje, amados, es t á n unido s a otros como está escrito. Hoy mismo llamo por testigo contra vosotros, a los cielos y la tierra, de que pongo delante de ti la vida, la muerte, la bendición, la maldición. e s c o g e pues la vida para que viva tú y tu descendencia. Este pasaje me recuerda a un pasaje que Saúl, f a r i s e o enseñado a los pies de un descendiente de j i l e r el r a b i n o e Camariel, cuando dijo al carcelero, Que debe creer en el Señor y su jamásía, y que entonces se haya s a l v o él y su casa. El terrabino fariseo le dice al c a s e r e r o que la palabra de la Torah para que viva tú y tu descendencia. ¿No s e á n siguiendo? La misma palabra dice por. Moshe Rabenu. La postura que cada quien adopta está basada en la convicción o en la enseñanza ciega,、El、libre albedrío de eh, dar, dar, eh, dar poder a escoger cada quien. El camino de la vida o de la muerte, la división o la maldición, nos hace total y absolutamente responsables de nuestros actos y no hay a q u i é n culpar. Cuando alguien dice que el enemigo le ha puesto una trampa, Solo se señala o dice la causa. Pero no, no dice el motivo por el que estuvo en la persona de ser vulnerable ¿eh? al pecado. No dice el porqué. La persona, amado, escoge. El camino de la perdición. Es totalmente responsable de sus pecados. De una realidad de saberse que no es un justo, que ha faltado a los mandamientos, que su decisión ha sido para él la más c o j e t a y hasta muchas veces cómoda. Pero no necesariamente la más correcta, pues por escoger tal o, cualquier o cual q u i e r o camino, u l c a el que está pasando por penurias, por fraude, por pérdidas, por enfermedad, por tantas cosas. Después es que ha y de reconocer que el camino de la Torah. Es justamente el que ha hecho que el pueblo de Hashem siga siendo hasta ahora el pueblo escogido de Dios. Y Hashem sigue manteniendo su juramento. A partir de hoy, Reh, mira, es una. Es una Introspección que cada uno, cada quien debe hacer de su vida y, y evaluar si lo que ha hecho hasta ahora en su vida corresponde al camino. Los discípulos verdaderos de la Torah. Los discípulos de Yeshua fueron llamados también los del camino. Ese camino es escogido por el Ibe Albedrío. r es, Pero ese camino es angosto, quizá poco atractivo, por eso muchos lo、no、e s c o g e n Porque no le ven luces, no le ven b r i l l a n t e s no le ven colores, sino que un camino un poco angosto, estrecho, con sacrificios. Pero el otro, el ancho, el que ofrece las doctrinas heréticas, nos llevan a la verdadera. No llevan, perdón, no llevan a la, a la verdadera justicia. Solo el fin del tiempo será evaluado cada obra como relata a Apocalipsis. Lo que s i c e r a que la hermana r e v e s a pase por acá un momentito <coughs> y continúe diciendo. Así que, como, como hemos empezado, e s t e para a l que pongo ante ti una vez más la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Tú escoges. Villa Eterna o fuego consumidor, como dicen por ahí. Sé fiel hasta la muerte. El que venciere no sufrirá daño la segunda muerte. O porque dice 2.11. Al que venciere y guarde mis obras, sea mi imitador. Dice Apocalipsis 2, 26. Hasta el fin yo le, la, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y Apocalipsis 20. 13 y 14 dicen: Y fueron juzgados cada uno según sus obras, mandamiento cumplido. Y la muerte y el Hades f u e l a n z a d o al lago de fuego, con lo que no resucitaron en Yeshua. Esta es la muerte segunda. Para esas almas que nos resucitaron con la segunda venida de Yeshua. Amado, solo nos resta decirle, como dijo Yeshua, yo soy el camino. Ese es el camino. Amén. Vamos a tener un momento de oración. Incline su oído.、eh, sus oídos, sus oídos, ¿sí? ¿Por qué no? Escuchen, escuchen su voz y escuchen lo que h a c e n quiera decir hoy, en este día.、Eh, estará diciéndote: es、eh, aquí que yo pongo. La bendición y la maldición. Es aquí que yo pongo la vida y la muerte. Y él nos da la idea, la gran idea: de decir, escoge tú la vida para que vivas tú y tu descendencia. Si hay, hay algo que has transgredido en esta. Hasta hoy, hasta ahora, confiéselo al Señor. Es grande para perdonar. Hoy, amado. Dándote gracias por la palabra que nos has dado hoy, porque los tiempos son cortos, Abba. Tú llamas al corazón humano a que reflexione y crea verdaderamente que tú eres real, Padre. Que cuando nuestras vidas no son transformadas, es que aún no hay un verdadero entendimiento de tu real existencia, Abba. A veces lo que nos atrae a venir a un lugar donde se habla de la palabra es porque ha habido en nosotros. Enseñanzas desde la niñez de un estilo de religiosidad, de cumplimiento. Voy por si acaso, v o y tal vez sea verdad, pero tú quieres que el entendimiento vaya mucho más allá, Padre. Sabemos que a veces es difícil entender el mundo espiritual. Que a veces es difícil entender cuán real y cuán cerca estás tú de nosotros, Padre, porque las fuerzas terrenales, nuestros ojos, lo material, nos a b s o r b e demasiado, Padre, sea porque haya abundancia o sea porque haya escasez, y a veces nos es difícil elevarnos y poder observar el mundo espiritual, Padre. A veces queremos dejar pecados arraigados en nosotros y no podemos, no s acostumbramos a vivir con eso, no s acostumbramos a vivir de una manera que sabemos que a ti te desagrada, Hashem, y nos es difícil sacar esa hojarasca de nuestras vidas y está allí pegada en nuestras almas. Y nos lleva a la desobediencia, a la rebelión. Pero tú, Padre, con tu bondad, con tu misericordia y con la paciencia que tienes con nosotros, vuelves a enviar tu palabra para que reflexionemos. Como un buen padre que nunca pierde esperanza en sus hijos y piensa que en algún momento sus hijos van a reaccionar y en algún momento sus hijos van a obedecer y van a entender el buen propósito que tú tienes. Señor amado, en estos momentos, Padre, queremos pedirte, Abba, que a través de tu Ruach Hakodesh ilumines. Lo más profundo de nuestros corazones, como si fuera una lámpara, ilumina los rincones escondidos donde hay pecados ocultos que no queremos reconocer y que no nos permiten tener una vida de victoria, Abba. Porque cuando tú nos llamas a reflexionar, es para bendecirnos, es para prosperarnos, es para levantarnos. Pero esos pecados que están allí arraigados dentro de nosotros son como muros, son como paredes que no permiten que tus bendiciones fluyan en nuestras vidas, Padre. Y por eso tú nos vuelves a enviar palabra s para que reflexionemos y hagamos una revisión de nuestras vidas y observemos nuestros corazones y qué es lo que hay en nuestras mentes. Hoy vuelves a hacerlo, Abba. Vuelves a tocar nuestros corazones, Hashem, esperando que reaccionemos, Abba, y que cambiemos nuestras actitudes, Señor, que cambiemos nuestra forma de pensar, que cambiemos nuestra forma de hablar, que nos despojemos de esa vieja criatura contaminada que vivía antes en nosotros. Porque tú dices que tú nos llamaste a comenzar una nueva vida y que tenemos que nacer de nuevo. Que tenemos que comenzar un nuevo caminar, por eso es que tú nos dices que Yeshua es nuestro camino, que es la verdad y la vida. Y tú nos dices, Señor, que eso es lo que tú esperas de tus hijos: que lleguemos a ser semejantes a nuestro Yeshua a m a s h i a c h Él nos mostró que sí es posible vivir tu Torah, que sí es posible vivir en tus ordenanzas. Él dijo: Yo he vencido el mundo y así también ustedes lo pueden hacer. Pero es la disposición, es la disposición que tengamos en nuestros corazones, es el anhelo que tengamos en nuestros corazones de ser verdaderamente hijos obedientes, que nos apeguemos verdaderamente a tu Torah, que nos comamos la Torah como Huye nuestros n corazones, Señor. Te necesitamos, Abba, que tu r u a h Hakodesh se mueva dentro de nosotros, Padre, quitando la sordera espiritual, Abba, quitando el abatimiento. Señor, purifícanos, Padre. Limpia nuestros corazones, Hashem. justificanos Padre, cuánto necesitamos de tu presencia en nuestras vidas, y cuánto necesitamos de ti, padre. Toca nuestras vidas, Señor, y nuestros corazones, padre. Líbranos, padre, de todas las ataduras que el enemigo ha puesto sobre nuestras vidas,、Hashem. porque tú nos hablas, pero nuestras mentes divagan por otros lados. Pensando en otras cosas, mientras tú nos estás hablando, Hashem, y no llegamos a entender lo que tú nos quieres decir, Padre. Estamos cerca del día del juicio, Padre. Ya se avecina, j o n Teruá, el día en que todas las almas están puestas delante de ti y tú envías los decretos sobre cada vida, Padre. Y nos mandas esta palabra durante este mes para que reflexionemos y cambiemos aquellas cosas que no son agradables delante de ti, Padre. Aquellas costumbres que hay en nuestra vida que ofenden tu santidad, Padre. ¿Cuán grandes cosas quieres tú hacer en nosotros, Señor? Pero nosotros mismos muchas veces somos el obstáculo para que tú lo hagas, Padre. Sana nuestros corazones, Señor. Sana nuestras vidas, Abba. Sánanos, Señor, porque estamos enfermos, Abba. Sánanos, Señor, y l í m p i a n o s purifícanos. Que te amemos verdaderamente, genuinamente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, Abba. Señor, un día. Tu palabra caminando, Yeshua, entre la gente había una palabra escrita: Estuve entre vosotros y no me conocieron, caminé entre vosotros y no me reconocieron, no entendieron que yo estaba ahí. Esa palabra sigue hoy, Señor. v e c e s no reconocemos y no entendemos que tú estás aquí, Hashem. Danos entendimiento, Padre. b a r u j a Hashem por aquellos que sí lo entienden, Padre. Y ayuda a los que no lo entienden, Señor. Sánanos, Padre. Limpia nuestros corazones, Señor, para que tu palabra pueda entrar como ríos de agua viva, purificando nuestra alma. Purificando nuestras mentes, purificando nuestro ser, Padre. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Abba. Sea tu nombre bendito, Señor. De Yahya más le o r a m o s Padre.